12 de la mañana, 9 minutos, Era de Clinamen, dentro de La mar Marencoche. Buenos días, Diego Stulwark. Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, muy buenos días, Nati Género. Muy buenos días. Ya saludamos también a nuestro invitado de hoy, Alexander Roy. Bienvenido también aquí a La mar Marencoche y la Tribu. Muchas gracias, buenos días. Hay muchos temas dando vueltas. El principal va a ser charlar con Alexander sobre la financiarización de lo social. Un tema que venimos dándole vueltas desde distintos puntos de vista y me parece que vamos a ponerlo en el centro de la charla de Clinamen. Pero también tenemos novedades, si se quiere, de último momento, de casi último momento porque siempre son noticias de ayer las que uno va charlando y tiene que ver con la denuncia que ha hecho el grupo Clarín encarnado por el periodista Gabriel Levinas, Horacio Verbisky queríamos dejar un comentario al respecto de esta acusación de que Verbisky tuvo vínculos con la dictadura y trabajó junto a la dictadura redactando una cantidad de documentos, esto es lo que ha denunciado el grupo Clarín en el día de ayer y nos parecía interesante poder dar una mirada a este espacio, ¿no? Sí, eh, lo que hay que decir es que es una declaración canalla y que cuando un periodista por amor libertario la verdad acusa a alguien tiene que poder mostrar muy bien lo que está diciendo si se acusa a Berbisky de haber sido cómplice de la dictadura nos quedamos acá esperando documentos lo suficientemente probatorios versiones con personas creíbles que pueden mostrar eso y si eso se muestra lamentablemente habrá que decir este que brillantes son los servicios de inteligencia argentinos que no son brillantes en nada salvo en esta hipotética posibilidad si no es así estamos ante una canalla nada más son canallas que se pueden poner en serie cuando se intenta reventar al fiscal Gonela ¿Eh? porque está investigando efectivamente cuestiones de los grupos económicos y se empieza a decir que en realidad es este alguien que ejerce un flexo ante el gobierno cuando después de la causa Nisman se dice que la ministra Galax, ministra Garrey y su hija tienen cuentas en Venezuela y se investiga no hay nada Y ahora se dice que berbisky fue segundo en inteligencia, fue un segundo hombre de inteligencia montoneros, cosa que no está aprobada, nunca, Verbisky mismo dice que no es así, y se lo acusa de ser una persona funcional en la dictadura, viniendo del grupo Clarín, en esta coyuntura, lo mismo que hay que decir es, o se lo demuestra muy bien, cosa que no parece, o es una canallada, y el problema de estas canalladas es no encontramos nosotros a compañeros o amigos reproduciéndolas tenemos que empezar a darnos cuenta que cuando se mete una trampa en el discurso público se hace pelota toda posibilidad de, discu de discutir y toda posibilidad de conversar. Lo que quiero decir es que yo no es que esté de acuerdo con Bervisky le quiera Bervisky, cobre el rol de Bervisky ni sea amigo de Bervisky. Simplemente es, hay que darse cuenta de la calidad de las operaciones que están haciendo que tienden a destruir el prestigio de personas que están intentando poner un poco de sensateza en el debate político. Hay algo que se rompe cuando aparecen estos carpetazos y uno siempre ve aparte carpetazos nuevos, lo cual preocupa bastante porque es como de nunca acabar la cantidad de de cosas que pueden saliendo, sobre todo en etapas electorales, ¿no? El modo de difamar a cualquier tipo de sector con bajo este tipo de acusaciones, bastante poco fundamentadas por lo que tuvimos viendo, al menos hasta ahora, en la acusación de Levinas, que hace rato que viene en un papel bastante poco fundamentado, ¿no? Sí, y donde convergen dos cosas. Converge el hecho que, por ejemplo, la acusación contra Garré y contra su hija, no viene de cualquier lado. Viene de Estados Unidos. Es decir, de Estados Unidos empezaron a decir que hay un grupo de venezolanos que eran chavistas que se quebraron y que empezaron a pasar información a Estados Unidos. Ellos, en la revista Veja de Brasil, hacen círculo una serie de versiones que después capa de página 2 hace dos días son totalmente infundadas eso es uno y lo otro es a dónde van a ir los viejos cuadros de la querida CIDE la ex CIDE que acaba de ser eh, disuelta algunos harán una carrera continuista y otros salen a trabajar con sus carpetas de lo que puedan me parece que si nosotros no somos muy duros, muy claros, muy, muy, muy, muy muy claros en que cuando hay personas que juegan un papel que producir eh, pensamiento crítico en la sociedad son atacadas de manera tan canalla, no somos claros en parar eso, no tenemos finales, si lo que se va a ir destruyendo, como lo vemos ahora, que, que, que, que pasa ahora en, en el Boca River, como hasta donde se ha llegado, vamos a ver lo mismo en el debate político, en el debate militante, en el debate público. Arrobamos a Berbisky entonces en este inicio de Kleinamen y el otro punto es felicitar a nuestro querido amigo compañero compañero Diego Sturbar, porque ha salido la primera parte de una serie bellísima en internet, que la pueden buscar en Logos Suelto ahí en anarquiacoronada.blogspot.com que son las conversaciones con León Rosichner, salieron los primeros 5 capítulos de unos 10-12 minutos cada uno en unas piezas así, muy increíbles Diego así que el agradecimiento por ese material que ya está circulando. ¿no? Y se conecta, porque León Rosichner fue el filósofo en Argentina que se declaró completamente hostil a las vejaciones y a las humillaciones intelectuales, a la denigración intelectual es el filósofo que se indignó ...ante el sistema de campo intelectual, incluso de la izquierda... ...de estas vejaciones, de estas pequeñas humillaciones... ...con las cuales cada intelectual se va posicionando frente a los demás. Hace rato que aquí en Klinamen, como decíamos al comienzo de la columna de hoy... ...las finanzas intentan estar en el centro de nuestras conversaciones... ...y a veces aprendiendo a leer ese lenguaje financiero... ...que siempre es un mecanismo de poder... ...que no se entiendan las finanzas, la opacidad de las finanzas... ...es su modo de incomprensión estratégica para todos nosotros. Entonces, nuestro rol en la comunicación, en la militancia, en la investigación... Tiene que ver a veces con tratar de desentrañar eso o invitar amigos que nos puedan ayudar a desentrañar eso. Así que, adelante entonces, Diego, si querés presentar sí. un, a nuestro invitado de hoy. Sí, sí, como no, hoy tenemos un, un, un lujo, ¿no?, nuevamente en Inclinamen, que es la, la presencia de Alexander, que es decano de, de LIDAES, ahí de la de la USAM, pero más allá de la cuestión de académica, este, con Alexander hace rato que venimos compartiendo una serie de conversaciones pendientes a entender, una investigación que él está desarrollando, que eh, trata de mostrar, ahora él nos lo va a contar, Eh, yo diría tres puntos Que por ahí son los tres puntos en los que podremos charlar El primero de ellos es ¿Qué significa que nuestra sociedad esté financiarizada? Que esté mediada por las finanzas Y que el lugar de la deuda esté creciendo en, eh, como, como lugar de mediador de los vínculos eh, No sé, Alexander, si ya no nos podés contar un poco vos ¿Qué significa una sociedad que tiene las finanzas en el medio Y el papel de la deuda hoy? ¿Cómo juega? ¿Cómo lo ves? Sí Sí, es un, es un problema que está relativamente invisibilizado en Argentina a pesar de la dimensión que ha tomado en otras sociedades eh, como en Estados Unidos, como en Europa, eso es mucho más claro y, la, y las crisis que han aparecido en los países centrales dan cuenta de esa pregnancia de la relación financiera, en cambio en nuestras sociedades todavía es un tipo de vínculo que no está tan identificado y por ende no está tan problematizado políticamente. Ahora, sin embargo, si nosotros miramos en las distintas clases sociales, vemos claramente que gran parte de la sociedad está endeudada, y está endeudada, entre otras cosas, a través del proceso de consumo, lo cual ya nos pone frente a una situación particular, frente a una paradoja de que aquello que podemos reivindicar como cierta recuperación de una capacidad de consumo que está vinculado con una recuperación eh, del salario, viene de la mano de un tipo de relación nueva y muy disimulada que es la relación financiera. Ahora, ¿qué significa que una sociedad está, está financiarizada? Porque es, es, es una palabra fuerte, es un concepto fuerte, que va más allá de decir que hay un tipo nuevo de relación. sino realmente la sociedad está financiarizada. Eso tiene muchas implicancias. En primer lugar, y lo, lo podemos eh, hablar más, más a fondo, implica un tipo de denominación particular que eh, no excluye dominaciones preexistentes, sino que se compone con ellas. Y eso ahí hay una nueva una nueva complejidad. Eh, segundo, y eso tal vez es lo más difícil creo de, de captar, que las finanzas no o, nos orienta siempre hacia hacia el futuro, hacia lo incierto. Eh ¿por qué? Por, y puede ser un poco esquemático para, para que se entienda en la relación de industrial, ¿no? todo la, el proceso productivo, todo el proceso de, de consumo... ...está siempre vinculado hacia una relación presente-pasado. En cambio, las finanzas siempre está orientadas a una relación presente-futuro. Con lo cual, eh, estamos siempre proyectados, estamos arrojados... ...hacia hacia las preguntas de qué valdrán las cosas mañana. Y ese es el problema de la finanza. El problema de la finanza es que hace esa pregunta... Y la forma en la cual responde esa pregunta es sumamente compleja porque en una economía donde uno se pregunta cuánto vale las cosas hoy en función de cuánto ha costado producirlo, esa respuesta es relativamente simple. Pero en una economía donde nos preguntamos cuánto valdrá la deuda dentro de cinco años, cuánto valdrá mi deuda dentro de un año, eh, que son dos, dos preguntas que para cada uno de nosotros es difícil muchas veces de contestar, eso tiene que ver con que te estás orientado hacia el futuro y eso implica una nueva captación de las subjetividades, una nueva forma de describirse en la relación a su a sus propias prácticas y eso creo que es un elemento central de, de la financiarización de la sociedad. la sociedad. No, en no, vos hablas de una extracción de plusvalor que ya no se da en la en el, que, que en algunos sectores se da o no solo o no ya solamente en el trabajo, sino también en el consumo. Y quería preguntarte cuáles son lo, los mecanismos por los cuales se extrae plusvalor en el consumo. Digamos estamos muy acostumbrados a pensar la plusvalía en el ámbito del trabajo. Eso lo importante, efectivamente, es sirve viendo cómo se van heterogenizando las formas de extracción de plusvalor. No, no no entrar en lógicas sustitutivas no es que las finanzas se ha venido a sustituir la relación industrial sino que se ha, se ha compuesto con ella, se ha articulado con ella eh, la extracción de plus valor en el trabajo es, la, la conocemos bien digamos, estamos acostumbrados a lidiar con ella en el caso de la finanza es mucho más complejo eh, porque la palabra que manifiesta la extracción de plusvalor en la finanza se llama la tasa de interés Y todavía no tenemos identificado esa palabra como mediación de la extracción del plus-valor. Concretamente, ¿qué significa? Si alguien eh, consuma en cuotas, en 12 cuotas, eh, a tasa cero, simplemente lo que ha hecho es fraccionar su consumo en el, en el tiempo. O sea, ahí no podemos identificar un tipo de extracción particular del plus-valor. Ahora, si, como está surgiendo al de, de una encuesta que estamos haciendo si vos consumís en 12 cuotas pero que tu tasa de interés implícita y digo implícita porque no está manifestado eh, oscila entre el 70% o el 90% ahí sí tienes un proceso de extracción del plusvalor porque para pagar ese 70% al 90% vas a tener que trabajar más porque no surge de, de la nada o tener alguna actividad distinta para, produ para producir ese plus eh, y que va a permitir eh, pagar ese 90% para que sea una idea Más o menos en la clase media la tasa de endeudamiento es de un 30% de los ingresos. En los sectores populares que supuestamente para el discurso oficial no están endeudados, es un nivel equivalente de endeudamiento entre 25 y 30%. Si vos tenés un presupuesto familiar no, con un nivel de deuda de 25-30%, eh, significa, y pagás un 90% de tasa de interés, significa que más o menos 10% de tu ingreso, entre 10 y 15%, lo pagás para eh, saldar eh, la tasa de interés. Ahí tenés una extracción de plusvalor identificada cuantitativamente. ¿Podrías anticipar mínimamente, digamos, el, no resultados finales porque estás en proceso, pero qué investigaciones es la que estás haciendo, qué estás viendo? Bien, lo que nosotros estamos tratando de, de, de trabajar es justamente... La, la hipótesis de una, una financiación de, de, de la sociedad en todos sus en todos sus estamentos en eh, endeudamiento las clases altas, las clases medias es conocido por todos y es experimentado por todos, por otra parte pero los sectores populares en el discurso político y en el discurso académico eh, supuestamente como es un, un discurso es, es una categoría excluida, entre comillas eh, estaría también excluida del lazo financiero y eh, Justamente nuestra investigación va en el sentido de mostrar que no solamente no están excluidos del aso financiero, pero que además están inscritos en esa relación en una forma absolutamente desventajosa en relación a las otras clases sociales, con lo cual permite hablar de un tipo eh, de explotación, de un tipo de vínculo específico con ese sector. Con lo cual lo que hicimos fue una encuesta bastante amplia eh, en eh, trabajadores en eh, trabajadores de... Eh, de la argentina en trabaja es una encuesta que hicimos en el marco del sisba que es un centro de investigación que está que está en el banco provincia eh, que nos ha permitido digamos, acceder a, a, al campo que ha financiado la, inves, la investigación y que y la verdad que los resultados arrojados ahí son confirman la hipótesis de financiarización del, de los sectores populares y nos dan algunos datos importantes para la discusión ustedes saben que el año pasado por ejemplo hay una, hay, una, hay una norma que plancha la tasa de interés máxima al 50%, que igual es un montón, ¿no? Que va la pena discutir si ese si ese es el el techo un techo legítimo. Pero cuando vemos que hay tasas de interés implícitas a través de la cuota, que oscila entre 30 y 90%, eh nos damos cuenta que efectivamente nos confrontamos con concretamente a un problema de explotación y un problema de regulación del sistema financiero y volvemos al, al problema de la ley india financiera, ¿no? Alexander, con respecto a esta investigación que estabas comentando, primera conclusión, no solo que las clases populares eh, entran en procesos de financiación y endeudamiento, sino también, por lo que entiendo, que en términos proporcionales se endeudan más de lo que se endeudan en las clases medias y, y altas. Se endeudan más o menos lo mismo, porque es si, si vos miras la tasa de endeudamiento en relación a, a tu, tu ingreso, está más o menos lo mismo, 25-30%. Lo que, lo que pagan más es que pagan muchísimas más tasas de interés. Uh -huh. Eh, 75% de los que nosotros entrevistamos, eh, encuestamos, estaban están endeudados a través de cuotas, esencialmente. Eh, por eso está tratado el consumo. Y eh, el monto de endeudamiento es más o menos 25 o 30% de su ingreso. Y con respecto a los dispositivos, digo, eh, tipos de tarjetas, ¿cómo es que llegan a este proceso de endeudamiento? El mecanismo más eh, más común es eh, la deuda con eh, casas de electrodomésticos con casas de vestimentas con celulares y con algunas tarjetas de consumo tipo tarjeta naranja que, que circulan dentro de, de, de la sociedad y eso básicamente es un sector muy poco regulado muy poco identificado Por otra parte hay un interés, entenderán, que hay un interés objetivo que no se identifique a ese sector como sector financiero, porque le permite practicar la tasa de interés eh, que quiera. Y por otra parte, y eso es eso es muy importante, desde punto de vista de los dispositivos prácticos, hay dispositivos en la oferta que disimulan la tasa de interés, que es la lógica de la cuota. La lógica de la cuota lo que hace es te interpela sobre en torno a una pregunta es si estás en condiciones o no de pagar esa cuota por mes, no cuál es la tasa de interés que vas a, que vas a pagar al final. Es, y, y te quería contar acerca de de, el, de la idea de inclusión vía consumo que, que es como que fue tan dominante de las políticas de, de gobierno desde el, de la última década por lo menos y qué reflexión también está en relación a eh, de qué se trata esa inclusión si es inclusión a qué cosa porque a partir de lo que decías recién da la estación de que hubo una inclusión o que hay una inclusión de los sectores populares en el sistema en el sistema financiero eh, por medio de estos mecanismos que estabas nombrando eh, y a la vez vos decís bueno, está bien, es una inclusión eh, a través de una financiarización pero que sin embargo sigue dejando estos sectores al margen del reconocimiento de ciertos derechos que tienen que ver con el trabajo formal y con otras instancias sociales que son generadoras de derechos digamos y qué pasa para vos con esta inclusión de qué orden es esa inclusión vía consumo que, que se estuvo desarrollando durante este tiempo Yo desplazaría la categoría porque la, la noción de inclu, la categoría de inclusión está, está cargada positivamente eh, eh, si nos limitamos a pensar una, un tipo de relación que se establece podemos más neutro digamos, un tipo de relación que se establece a través del consumo y Esa relación es una relación amivalente, es decir, eh, podemos discutir después si, si es eh, bueno o malo acceder a tal o cual es bien, yo personalmente no tengo ningún problema en, en que las personas accedan al consumo que quieran, digamos, porque ahí a moralizar el consumo en los sectores populares cuando no moralizamos el consumo en las clases medias o altas. Es, en ese punto me parece que eso es otro tipo de discusión sobre la sociedad de consumo en general pero ahí discutamos todos, no solamente los sectores populares en esa relación, que efectivamente uno dice bueno, al final del proceso, mejor acceder a algunos bienes que, que mejoran tu calidad de vida o sea, mejor tener una heladera que, que funciona no tener heladera, mejor tener un aire acondicionado que morirte de calor en el chaco o sea, todas esas cuestiones, voy pues, a sí, decir mejora la calidad de vida, bien, eso es un tipo de relación ahora, el problema es cómo se establece ...esa relación al consumo... ...y ahí eh, hay otra... La, ...la contracara de esa relación consumo... ...que implica, de vuelta insisto... ...que no haya que criticar el consumo en sí... ...o el acceso a algunos sectores... A ...algunos bienes... ...sino la forma en la cual ese consumo... ...se ha constituido... Eh, ...y el problema es que se consume ...es un consumo financiarizado... ...es decir que está mediatizado... ...por, eh, por esa lógica financiera... ...eso... ...nos no, no lleva a otro tipo de relación... ...que tiene varias implicancias... ...implicancias de punto de vista de la subjetividad... O sea, qué significa estar endeudado... ...que tiene implicancias desde el punto de vista de tu posición... ...la jerarquía social... O sea, ...porque eh, se aplica una especie de, de ley... ...de que cuanto más pobre, más caro son las cosas... ...porque si vos pagas 94% de tasa de interés por el mismo bien... ...que clase media paga 0%... ...significa que estás pagando más caro por el mismo bien... ...o sea, que termina objetivándose tu posición social en el costo de lo bien a la cual accedes en un mundo que discurre sobre la pobreza sobre la, sobre la igualdad caso claro, destruye esa idea de inclusión es decir exactamente la Se, la te, te, la, te, la es. te la pone ambivalente sigue es, es a su vez por un lado te, te incluye por otro lado te subsume profundiza la jerarquía sí. exactamente Yo te, te quería preguntar eh, alexander por lo que podríamos llamar un cambio de paisaje en la última década en la medida en que este incluso la pobreza ...es afectada por el consumo... Mm -hmm. ...de manera tal que ya no podemos tener... esta misma imagen del excluido... ...como veníamos hablando de la época del 2000 y antes, ¿no? La pregunta es por la esta esta figura que vos proponés... ...que es el trabajador de la economía popular... Mm -hmm. ...¿cómo se lo construye a diferencia del ilegal... ...del informal u otras figuras... ...de las que tanto se habla, digamos? Yo creo que es importante... ...que volvamos a reconstruir categorías... ...que permitan pensar relaciones... La categoría de, de exclusión da cuenta de una situación, pero no permite necesariamente reconstruir quién fue el escribidor. No. Eh, y eso es un problema que no, no tiene que ser. Cuando estoy diciendo eso, no quiero decir que es una discusión intelectual sobre categorías. Es una discusión política sobre las categorías. Es decir, eh, usar la categoría de exclusión, en vez de usar la categoría de explotación, te diluye el carácter relacional que eh, existe justamente en las posiciones sociales ¿eh? no, no es que sos pobre por, por la operación del Espíritu Santo ¿bien? sos pobre porque estás en una relación social que te pone en esa posición el trabajo nuestro es ir identificando la forma en la cual la sociedad eh, construye relaciones que te que te ponen en esa posición ¿bien? el problema es que eh, en general nuestra forma de concebir lo, este sector de, de la población es desde una relación de, de exclusión hecho es una categoría que las propias organizaciones retoman eh, por ejemplo el movimiento de los trabajadores excluidos que reivindica que implica una reivindicación de un de un reconocimiento como excluido ahora eso tiene para mí tiene varios problemas uno el que acabo de decir que es entender cuál es la relación dos poder identificar la relación de explotación tres poder construir formas de derecho que es lo que vos apuntabas antes que permitan Eh, ...darle sustancialidad a la relación con, con, con ese sector. Entonces, ¿qué es un trabajador de la economía popular? ¿Por qué hablar de economía popular y no hablar de los excluidos? Primero porque hay una economía eh, que ha sido organizada... ...que ha cobrado forma independientemente de las intervenciones del Estado. O sea, que hay una forma. Y por eso prefiero no usar la categoría de economía informal. El tema es identificar esas formas y la heterogeneidad de esas forma porque en esas formas hay de todo a su vez es reconocer que son trabajadores eh, alguien un, un colega en, en Colombia una vez me dijo que lo, los cartoneros eran pequeña burguesía porque eran propietarios de su medio de producción bueno, eso es un, es, una, es una aberración pero por otra parte es igual aberrante pensar que, que son todos microemprendedores. y Nosotros oscilamos un poco entre esas dos discursividades polares, entre un discurso que trata de encerrarlos en la categoría de, de, de pequeños empresarios, o de convertirlos en eso, o la categoría de, eh, de pequeña burguesía, porque son propietarios de medio de producción. Y ahí en eso en ese, en esos en esos extremos no encontramos las categorías para encontrar las categorías no no es una operación trascendental no es una operación abstracta hay que buscar relaciones concretas y ahí creo que hay algunas eh, relaciones que son características de, eh, de esos trabajadores uno es eh, la forma en la cual su trabajo está desvalorizado y, y hay que hacerse una pregunta digamos, eh, muy sincera sobre por qué un cartonero gana lo que gana, por qué en su momento una empleado doméstica ganaba lo que lo que ganaba, por qué todos los trabajadores de la economía popular ganan lo que gana. Ganan lo que ganan porque hay un proceso social de valorización de su trabajo. No hay ninguna sustancialidad en eso. Eso es un primer punto, o es sea, el problema de desvalorización del trabajo. El segundo punto es que lo que hablábamos, la inscripción de una relación financiera donde el acreedor tiene un poder muchísimo mayor que con otras relaciones sociales. Y ustedes ven que hay un hay un umbral a partir del cual ustedes dejan de pagar 90% de tasas de interés. Eso te posiciona. Tercero, una forma de vincular de vinculación con el Estado que implica una una relación fiscal significativa. ¿Qué significa? Los sectores populares pagan impuestos de forma indirecta, pero no hay una conexión significativa entre el pago de los impuestos y los derechos que están asociados a eso. Cosa que si la clase media o alta sí hace permanentemente, ¿no? Yo pago impuestos, entonces tengo derecho a educación, a salud. Que claro, eh, el IVA hace que todos paguemos impuestos, sin embargo, Exactamente. Sin embargo, no es conectado significativamente claro. que se implica una, una relación de acreedor frente al Estado, si el, el Estado te debe. Y eso, volvemos, ese tipo de, de relación, que son siempre relaciones ambivalentes, donde vos, ya, es a su vez, sos deudor y acreedor permanentemente de derechos, eh, y eso es lo que construye digamos, un, un vínculo. Entonces, ahí yo creo, y el cuarto punto sería estar una estructura de costes regresiva, es ¿sí? decir, Cuanto más más pobre, más pagas Y eso te, te objetivo una posición social. todos Todas esas dimensiones dan cuenta de una inscripción una jerarquía y dan cuenta de una inscripción de relaciones, donde en cada uno de esos elementos se te extrae una parte de plusvalor desde esas cuatro lógicas. Alexandra, muchas gracias por esta visita y por esta conversación. Qué Hoy aquí en la Mar en Coche hablando de finanzas como mediación social, de economía popular y esto que parece teoría va directamente a las últimas informaciones que también estuvimos analizando en Cleanamen como por ejemplo el taller textil como un espacio de la economía popular y esta consigna que apareció para la movilización de la semana pasada de sacar del gueto a esa economía popular. Exactamente, en las asambleas que se están desarrollando este tiempo a partir de, del traje de incendio del taller de la calle Paez empiezas a volverse evidente que no tenemos una cartografía fina y bien hecha del trabajo popular, ¿no? O de una economía sumergida, un trabajo sumergido que está puesto en un lugar de opacidad como decías vos al principio y donde es difícil desde los crímenes que se cometen en esas economías hasta encontrar las figuras y las categorías que Alexander decía de los mecanismos de explotación entonces poder hacer esa, esa, esa cartografía no es un problema de tomar por objeto al, al, al mundo popular para criminalizarlo a él sino al contrario, es buscar las alianzas para que esos sujetos puedan participar de unas relaciones de fuerzas más favorables me parece como siempre decimos que las militancias políticas tienen que poder recrearse a partir de estas nuevas cartografías. ciudadclinamen.blogspot.com todo un mundo de trabajo para reescuchar ahí.